10 de la mañana, 36 minutos, y como siempre, la charla se precipita. Y ya y estábamos como arrancados con Maristela Esvampa, socióloga, ensayista, amiga de la Casa de la Tribu también, hablando un poco de todo lo que está pasando, no únicamente en materia de los temas que solemos hablar, que tienen que ver con el modelo productivo y sus consecuencias, sino también con cuestiones que nos pasan como sociedad por estos días. Maristela, te damos la bienvenida ahora con la luz prendida del aire. <risa> Buenos días, muchas gracias por la invitación, y bueno, contenta de estar aquí nuevamente en la Mar en Coche. Felicitaciones por tu nuevo libro, Debate. Latinoamericanos,、eh, Indianismo, Desarrollo, Dependencia y Populismo, el libro que estaremos compartiendo seguramente y charlando profundamente de él cuando lo leamos a fondo, porque no vamos a ser mentirosos. Acabamos de verlo, así que no vamos a hablar del libro en sí, sí, por ahí hay u n a s temáticas que lo atraviesan.、Uh -huh. Quería preguntarte primero cómo estás de sensaciones, antes de meternos en temas、eh, con nombre y apellido, digamos, ¿cómo venís estando a partir de la asunción del macrismo? ¿Qué sensaciones te invaden? Bueno,、eh, a ver, este. Una de las sensaciones que me invade es que、eh, muchos creíamos que,、eh, más allá del giro a la derecha que, que, que se venía con claridad anunciando con el triunfo de Macri,、eh, iba a haber una suerte de despolarización del escenario político que,、eh, desde mi perspectiva, no ha hecho más que empobrecer a la política argentina en los últimos años. En esa división entre kirchnerismo y anti-kirchnerismo, que ahora se percibe como. Este macrismo versus kirchnerismo, y que continúa, y más aún yo creo que se ha acentuado, este, debido que también al macrismo esta división o tenerlo como opositora una suerte de kirchnerismo residual, refractario, le es、eh, conveniente. Entonces, lejos de la despolarización, estamos en un contexto donde todavía sigue muy empobrecido el, el paisaje político. Lo otro es,、eh, bueno. Sabíamos de la vocación antisocial de la derecha, eso es claro, pero no, otra cosa que también nos sorprendió es que Macri encontró el terreno balizado como para llevar a cabo un sinnúmero de medidas antipopulares. Eh, sin tener casi resistencia del otro lado. Y la verdad que para una sociedad como la argentina, con、eh, una acumulación en luchas sociales importantes, es sorprendente que no haya habido en los primeros 100 días este, manifestaciones,、eh, más allá de las distintas declaraciones, ha habido una multiplicación de declaraciones. No te puedo contar la cantidad de declaraciones, con eso no basta, de declaraciones críticas, sino que efectivamente la sociedad no pudo colocarle l límite, al menos las. La, la, la, Los afectados por las políticas, que no son pocos, porque también hay otro sector de la sociedad que todavía sigue con expectativa y una suerte de encantamiento el nuevo gobierno este, recién asumido. Así que ese, esto es problemático.、Eh, sin duda,、eh, por un lado, la puesta en marcha del Congreso y por otro lado, ya entrando a la negociación de las paritarias, esto va a hacer que. Eh, efectivamente, no se encuentre con ese horizonte abierto, el macrismo, como para hacer y deshacer、eh, a, como se, a como se le da la gana. Pero、eh, es un tema, es un tema. Es decir, las líneas de acumulación en términos de organización social aparentemente no son suficientes. m a c r i ha tenido una suerte de carta blanca、uh -huh. ¿no? para hacer lo que quería. Y sobre esto es necesario reflexionar. Si uno tiene que pensar en el peor de los escenarios posibles en un marco democrático, creo que podría decir、eh, despidos, que se bajen los salarios, un tarifazo violento y además que los más ricos del país ganen aún más quitándole las retenciones a la minería, a la soja y a toda la producción agroexportadora, digamos. ¿no? Esto fue lo que pasó, si no me equivoco, en las primeras dos semanas del gobierno de, del macrismo. ¿Te imaginabas que iba a ser con tanta virulencia y con tanta obviedad, digamos, esa defensa a la oligarquía? A ver,、eh, no, precisamente. Es decir, a ver. Aclaremos. Sí, me imaginaba que iba a haber avances en ese sentido, porque de hecho el gobierno los había anunciado, probablemente s i o l i lo hubiese hecho quizás con mayor gradualismo y no con esa virulencia, pero, pero. Consideraba que iba a ser un gobierno que tuviera cierta sensibilidad ¿no? para detectar que había demandas sociales importantes a las cuales había que al menos, atender l menos, a o escuchar. Que iba a tener una capacidad de escucha ¿no? hacia otros sectores, como todo nuevo gobierno.、Uh -huh. Y sin embargo,、eh, no, claramente no lo ha tenido. Sobre todo porque decir, hubo un amague no... también, n o del macrismo de vamos a jugar parecido al kirchnerismo en las cosas que más le gustan a la gente y demás. Y ese amague creo que todos nos lo comimos. Exactamente.、Eh, eso no sucedió. No sucedió de ninguna manera.、Eh, creo que muchos、eh, se quedaron esperando. i n c l u s i v e a ver, eh, gestos eh, eh, hasta, hasta simbólicos.、Eh, anoche yo volvía de Nauquén y me encontré con un dirigente de la COM, de la Confederación Mapuche, Jorge Nahuel, y él me manifestaba también su sorpresa. Dice: ni un solo gesto. Hacia los pueblos、eh, originarios, por ejemplo. Porque eso es lo que uno espera de un nuevo gobierno, digamos, más allá de su orientación.、Eh, el nuevo gobierno sabe que, además, haciendo con muy poco, digamos, siendo que el kirchnerismo no hizo nada en, esa, en ciertos ámbitos, haciendo muy poco. Podía haber tenido este mayor acercamiento hacia esos sectores, pero no lo hizo, no lo hizo, no le interesa, no ha hecho ninguna medida de corte popular, podríamos decir, ¿no? O direccionada hacia los sectores más vulnerables, los sectores más excluidos, nada en absoluto. Y eso es sorprendente porque además no solo está atacando a los sectores más vulnerables, sino a su propia base social, con los tarifazos. Está atacando a sectores medios que tienen una gran potencia de movilización, una gran capacidad de movilización. No sé si te recordás, 2002, 2003, el kirchnerismo logró resolver la brecha, no solamente por la política de derechos humanos, no solamente porque fue el momento en el cual subió el precio de la soja, sino porque efectivamente subsidió, subsidió este,、eh, los servicios públicos. Y esa fue para mí una de las cartas digamos, ganadoras del. Kishnerismo comprendió que para poder desactivar esa capacidad de respuesta, de esa capacidad de contestación de vastos sectores medio populares, había que subsidiar los servicios básicos. Eso pone la capacidad de consumo en el lugar de la ética política también, ¿no? Que uno pueda seguir consumiendo reemplaza la ética de lo que me hace bien, va bien conmigo y lo que considero que es mejor para el conjunto de la población. Bueno, sí,、eh, en realidad yo creo que el tema de los servicios públicos va más allá del tema de los consumos, ¿no? Porque son necesidades básicas.、Eh, el tema es que el k i r c h n e r i s m o no lo resolvió, e t o Los u b s i d i ó después el subsidio se tornó eh, insostenible eh, y además generó también toda una estructura, entramado de corrupción con el, el capitalismo amigo. Este,、eh, lo, lo vimos con el tema de la tragedia de 11 con claridad, pero este, en realidad hubo la posibilidad de. Repensar eso, no lo hizo el k i r c h n e r i s m o solo subsidió para mantener a raya o al límite ahí desmovilizando a sectores medios. Ahora,、eh, yo creo que、eh, el, el macrismo no es consciente que está tocando un elemento、eh, fundamental que hace al pacto social. n o O sea,、eh, no solo está la cuestión de los despidos, ¿no? Eh, no solo esto, esto está la cuestión de la devaluación, la inflación,、eh, la, la, la extrema pobreza a la cual son arrojados este,、eh, millares, centenares de miles de argentinos, sino también este elemento esté ligado a los servicios básicos que afecta. Eh, a sectores vulnerables y a sectores de las clases medias. Ahí yo creo que vamos a, a tener para hablar en los próximos meses.、Uh -huh. Hay un tema importante también porque decías que no había gestos aparentes del macrismo para lo que podría ser un sector este, más progresista, popular y demás. Sin embargo, sí tuvo gestos, por ejemplo, con Félix Díaz, ha recibido a una comitiva donde también estaba Réel Muniancu. ¿Cómo viste ese movimiento que en apariencia no tiene resolución para ninguno de los conflictos planteados? ¿no? Pero sí que hubo un diálogo ahí donde el k i r c h n e r i s m o mismo lo había cerrado. Bueno, sí, convengamos que Félix Díaz、eh, y, y la comunidad Cuom t hizo una c a m p a durante muchos meses en la ciudad de Buenos Aires y Macri no se había hecho presente hasta la época de la este, campaña electoral. Al final de la campaña electoral se acercó, se acercó a ellos este, a este sector, que es un sector que nunca fue oficialista, que es un sector que denuncia con claridad el extractivismo como este, política destructiva. Este, y el acaparamiento de tierras, y más aún en el caso de la comunidad COM, todos los asesinatos que ha habido, la represión, la hostilidad hacia la comunidad COM, ha sido evidente por parte del gobierno nacional y provincial. Y este, a mí me preocupó, yo lo hablé con, con ellos, lo hablé con, sobre todo con Remo Ñanku, porque además esto venía de la mano de una propuesta de una suerte de ministerio, etcétera, que por suerte no, no, no, no aceptaron, porque no era más que un gesto de demagogia pura. Porque sin duda el, el macrismo en términos de extractivismo implica no solo una continuidad sino una profundización de este, esa política, como lo vimos rápidamente respecto de la m e g a minería, este, con la quita de las retenciones, y no tiene ningún interés en, digamos, este, en、eh, colocar límites más allá de la retórica o una suerte de narrativa en relación a la economía verde, la responsabilidad social empresarial, etcétera, que podamos encontrar. Que estaba casi ausente en el caso de Kirchnerismo, que puede estar un poquito presente este, de manera muy cosmética en el caso del macrismo. Así que sí, eso, eso tuvo patas cortas, eh, digamos. Eh, pero también respondía a lo otro, al hecho de que el Kirchnerismo tenía cero capacidad de escucha, ¿no? eh, sobre todo hacia el final. Convengamos que este, el cristinismo en estado puro de. Este, atravesó los últimos meses con niveles altos de intolerancia política que hacían imposible cualquier tipo de conversación democrática y que esta apertura que sedujo a ciertos sectores,、eh, a ver, los sedujo limitadamente en el sentido que se acercaron simplemente para decir: Bueno, queremos escuchar a ver qué dice el gobierno de Macri, qué puede responder. Bueno, sí, todo quedó en un gesto. Nos metemos en una cosa muy sintomática de todo este modelo productivo profundizado en el último tiempo, que tiene que ver con la situación de varios pueblos en San Juan y, por ende, le va a tener que ver con todos nosotros, con el agua que tomamos, con el aire que respiramos, que es el rol de la Barrick Gold en San Juan, sobre todo a partir de la contaminación con cianuro en Hacha, la iglesia y alrededores. Un derrame que aún no se sabe de cuántos millones de litros estamos hablando. La declaración fue de un millón de litros, pero se habla de mucho más.、Mm. Y estamos en una semana clave con la situación de Barrick Gold en San Juan y de las poblaciones. Primero porque empezó a correr el rumor de que Barrick Gold podría irse. Después porque el rabino Bergman decidió ir a hablar con la asamblea de h a c h a l Y además porque viene un especialista, Robert Moran, a poder evaluar el nivel de la catástrofe que se está produciendo en esa zona. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo ahí? Incluso como síntesis de todo un modelo productivo en su hipérbole, e ¿no? ¿no? Bueno, sí, efectivamente es como una figura extrema la Barry Gold, porque es una compañía, una gran transnacional minera que este, ha tenido problemas y conflictos en todo el mundo. Es un símbolo de la violación de los derechos humanos, los derechos ambientales. Ha cometido una serie de delitos, no s o、no、l o de contaminación, ¿no? sino que t i e n e que ver con la violación de este, derechos humanos、eh, en África, claramente. Eh, a ver, este, convengamos que、eh, algo se abrió ahí, pero、eh, la apertura que hubo tiene que ver con el alcance de este, este accidente, este derrame de cianuro. Que, como sabemos, además、eh, ni siquiera fue informado por la Barry Gold, sino que nos enteramos por las redes sociales.、Eh, la Barry Gold se maneja con mucha impunidad en, en San Juan. Sabemos que la alianza con quien es hoy uno de los jefes del Partido Justicialista, que es este, Gioja, ha sido este, una alianza estratégica, ¿no? que se ha profundizado、eh, en los años del kirchnerismo, porque también implicó una alianza con el propio、eh, kirchnerismo. No olvidemos el rol que tuvo la Barry Gold. Con el veto a la ley de glaciares en el año 2008, 1 que finalmente... ...perdón, en el año 2 0 0 que finalmente fue este, aprobado en el año 2010.、Eh, la Barri c k se ha visto muy expuesta con esto, algo a lo cual eh, eh, ...digamos, no, no estaba acostumbrada nuestro país. Nuestro país le garantizaba impunidad de todo tipo. Este, en un pueblo, en una provincia en donde también los niveles de autoritarismo hacían que no hubiera muchas voces este, disidentes. De hecho,、eh, hubo una primera movilización de carácter socioambiental, las Madres Hachaleras, que hacia el año 2004-2005 fue desactivado prácticamente. Entonces, desde el año 2004-2005 que arranca la veladero en San Juan, casi no ha habido espacio para la disidencia. Eh, sobre todo para la movilización en el espacio público, ¿sabes? Es algo que、eh, está prácticamente decriminalizado. Hay una clausura, un cierre total. Sí ha habido un espacio para el litigio. De hecho,、eh, yo creo que la gran oposición han hecho abogados ahí, como Diego Seguí, que han presentado una serie de, este, digamos, de, de querellas contra la Barrigol por este, la violación de la ley de glaciares y, y otras cuestiones también. Bueno, hoy en día el escenario es diferente porque、eh, no se puede tapar el cielo con las manos.、Eh, lo, del, lo del derrame y sus consecuencias ha sido probado también por estudios que han hecho diferentes universidades, la UTN en este, Mendoza, pero también, si no recuerdo mal, este,、eh, la Universidad Nacional de c u y o también hizo un trabajo que mostró el, la contaminación de las aguas.、Eh, Bueno, a ver, el ministro Berman llega en este contexto con una cierta apertura, con un desconocimiento increíble, porque es alguien que、eh, no conoce ni el ABC de la problemática ambiental. Él lo dijo, además, abiertamente.、Um, sin embargo, es alguien que tiene cierta habilidad política. Recibió a los vecinos de Hachal. O se había comprometido a recibir a los vecinos de h a c h a l acá en Buenos Aires, y ahí en esa reunión se comprometió a viajar a h a c h a l ¿no? Por presiones del propio gobernador, g i o j a no fue la primera vez, y finalmente, por presiones de su propio medio, este,、eh, de, de, de la comunidad judía, finalmente fue para cumplir su palabra. Es así. d i g a m o Si s uno ve los entretelones, en es así. Fue presionado, la, la presión no fue política, fue más、Ajá. bien religiosa. Fue, se hizo presente, no prometió gran cosa, pero al menos、eh, se abrió esta posibilidad de traer a、eh, Robert m o r a n Que es un distinguido hidrogeólogo que ha tenido una participación en varios proyectos este, tan muy cuestionados, proyectos megamineros en otros países. Te comento el caso del proyecto Conga、uh -huh, en, el en Perú. Perú, claro, donde fue también este, llamado para, hacer,、eh, para evaluar el informe de impacto ambiental que se había hecho y que el gobierno había aprobado, para mostrar efectivamente que ese, ese megaproyecto afectaría. De manera este, crucial a este, reser la reserva de agua. Una nota al pie con el proyecto Conga, termina generando también un tipo de organización y resistencia que termina acompañando la tercera fuerza de Perú. Verónica Mendoza, poco más pasa al balotaje en el día de ayer contra Keiko Fujimori. Digo, de esa resistencia al proyecto Conga también surgen alternativas políticas.、Digamos. Exactamente, alternativas políticas y no lo olvidemos en un contexto de gran represión, porque el proyecto Conga generó por lo menos este 35 muertos por represión.、Ah. Es decir, es uno de los proyectos más resistidos en, en el Perú y en el que más violencia política estatal ha desatado. Este, así que, bueno, en ese contexto lo llaman a Robert Morán, que, que, que haya estado en Argentina. Estuvo incluso i en San Juan, este, por el tema de los fondos de la lumbrera, cuando se abrió una discusión.、Um, y, en, bueno, hoy sabremos. ¿Qué resultado da esa visita? que Fue una visita además muy cuestionada por el propio gobernador que amenazó con una contramarcha por parte de los trabajadores. Porque, bueno, lo que también nos preocupaba a mí, a Enrique Viale, es que el gobierno trató de, el gobierno sanjuanino,、eh, trató de difundir una versión para asustar a los propios trabajadores y a la sociedad sanjuanina diciendo corre peligro de cierre la mina Veladero. En realidad, la mina Veladero cerraría en dos años. ¿No? Es decir,、eh, en dos años ya tendría que haber, o antes, un plan de cierre、uh -huh. este, eh, para que esto no afectara tanto a la población sanjuanina, al menos de ciertas localidades. Por otro lado, no nos olvidemos: la mega minería es una actividad capital intensiva, no es trabajo i n t e n s i v a hay una gran manipulación de los datos respecto del de empleo directo e indirecto que genera esta actividad. ¿No? Pero gente de la Fundación Mediterránea lo ha dicho claramente, y no son precisamente antimineros o ambientalistas, que este,、eh, la, la mega minería no genera empleo y que solo el 1,5% de la población activa está、eh, involucrada en la mega minería. O sea, nada.、Uh -huh. Por otro lado, la responsabilidad social empresarial que hace la barrigol. Es con, percibida por parte de la población como la única alternativa capaz de generar un horizonte de trabajo, porque saben que la mega minería no genera trabajo.、Uh -huh. O sea que el argumento del empleo, digamos, es un argumento bastante tramposo. Eh, siempre resbaladizo, complicado, ¿no? porque se trata de、eh, crear el gobierno y la compañía lo que trata de mostrar es que eh, las, eh, los sectores ambientalistas、eh, se oponen. Al trabajo, al trabajo minero. Y no es así. ¿Por dónde ves que va a desencadenar el asunto de Barrick Gold? Porque se ha lanzado este rumor justamente que podría enfrentar a la, a la propia población con el cierre ¿no? de, de la Barrick, más este rol ambiguo que comentabas del rabino Bergman y que a uno lo desorienta también un poco. ¿Dónde te parece que va a estar el desencadenante de todo esto? Pues、bueno, hay que ver el informe de, de Robert Morán.、Eh, igualmente, este, hay una exigencia por parte de la población de que la Barrick tiene que irse. que Ha cometido graves delitos ambientales.、Eh, habría que efectivamente pensar un plan de cierre ¿no? eh, atinado, porque la Barric no puede irse así nomás. Tiene que、eh, hacer un plan de cierre que contemple la remediación ambiental.、Uh -huh. ¿no? este, así que yo creo que habría que empezar a discutir eso, la remediación ambiental, en,、eh, y empezar a transparentar los datos.、Uh -huh. ¿Es, ¿Es cierto que San Juan vive de la mega minería o no? O en realidad ahí estamos inventando datos. La amenaza de contramarchas es una constante. Cuando yo estuve, vos s a b é s en 2009,、eh, en un mega evento que hicimos en la Universidad de Nacional de San Juan, con, con gente como Pérez Esquivel, este, Bonazo y otros, eh, nos, eh, estábamos en la, en la plaza central de, de, de, la, este, de la capital y i o r g e había armado una contramarcha.、Hmm. Había armado una contramarcha con trabajadores mineros que venían de manera muy agresiva a este, interpelar a los sectores que supuestamente se oponían a ellos. Y no es así, es decir, esto también hay que desactivar ese、eh, discurso que busca oponer la defensa de un ambiente sano, puro, la defensa del agua al trabajo. ¿verdad? Nadie se opone al trabajo como tal de ninguna manera. Eh, ahí hay que hacer un trabajo comunitario importante, porque la mega minería se ha encargado de, de dividir a la sociedad.、Uh -huh. Maristela, el gran tema también es cómo se va saliendo de las lógicas del consenso desarrollista que nos imperan. Hasta en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. n o Pensar que el progreso y el desarrollo nos van a traer mejoras y eso asociado ahora, aparte, a la inversión extranjera、e、internacional. Endeudarnos para mostrarnos confiables para que haya inversión de afuera. ¿Cómo se sale de esa trampa en la cual parece que el único modo de que un país salga adelante, avance y que mi hijo pueda comer en algún momento es mostrarnos confiables para las multinacionales? Bueno, ese es, ese es un problema realmente porque eh, también. Eh, A ver,、eh, yo creo que tanto el macrismo como el kirchnerismo en ese sentido se han comportado a nivel país como economías adaptativas. ¿no? Eh, eh, economías adaptativas y dependientes. ¿no? El kirchnerismo, más allá de su discurso contra este, la, el financiamiento internacional en un contexto de default, sabemos que este, hizo una política para atraer a grandes empresas transnacionales que. Este, Confirmaron el consenso, lo que yo llamo el consenso de los commodities, ¿no? uh -huh. es decir,、eh, la idea de que el país solo podía crecer a través de la exportación masiva de productos primarios o commodities, sea la soja,、eh, los minerales, metales o el petróleo. Cada uno de ellos tiene una especificidad, no son t o d o lo mismo, sin duda, pero esa fue una apuesta、eh, fuerte. A partir del año, diríamos, este, 2013, con la caída fuerte que ha habido del precio de los commodities, eso entró en crisis. Eh, de ahí también que efectivamente la apertura、eh, a los capitales este, transnacionales, la búsqueda de financiamiento, se c o l o c a como un elemento fundamental. Yo creo que está ligado a la crisis del consenso de los commodities y a la. e s c a s i imaginación también de los políticos en nuestros países de este, pensar otro tipo de sociedad que no esté orientada solamente al crecimiento de las exportaciones. Porque el macrismo lo que va a hacer a través de la atracción de、eh, capitales y、eh, de financiamiento externo es de profundizar también ese, lo que vos llamás el consenso desarrollista o el consenso de los commodities. ¿Cómo se hace para salir? Yo creo que hubo una oportunidad, lamento decirlo, que se perdió. En América Latina, cuando todavía se podía hablar de giro a la izquierda, ¿no? hacia 2005, 2006, 2007, cuando todavía había una perspectiva regionalista, este, claramente antiimperialista, en la cual se proponía este,、eh, configurar un regionalismo autónomo, un regionalismo político desafiante, fuerte, por parte de los países latinoamericanos. Esa contracumbre que se hizo acá, el No Al Alca, Este, que dio como resultado no al ALCA y que tuvo. fue un momento de articulación entre organizaciones y movimientos sociales y, su... y los líderes este, gubernamentales. Esa fue la gran oportunidad para、eh, América Latina de salir adelante a través de una fuerte articulación regional. Lo que estamos viviendo ahora es otra cosa, es otro panorama, es un giro a la derecha, un giro a la derecha que también pasa por una orientación diferente. Este de los propios países latinoamericanos. Ahora, con este manto de corrupción que cae sobre prácticamente todas las fuerzas políticas, las salientes y las entrantes, ¿no puede haber、eh, en la bronca y en el asco que eso genera una modalidad de resistencia? Sí, sí, la puede haber, sin duda. Yo, a ver, este, más allá que sea general. Yo vengo de Chile también hay casos de corrupción tremendo. La, la CQM, que es la Sociedad Mineral este, Química Estatal, le pasó dinero a todos los partidos políticos, sin excepción, ¿no? a todos los partidos políticos. Esto es general. En el caso en particular en Argentina,、eh, yo me temo que、eh, estemos de nuevo en esa suerte hipérbole argentina que caracteriza los primeros seis meses de cada cambio de gobierno o cada cambio de gobierno en términos de signo político, ¿no? De cambio de signo político. Sucedió en el 83, sucedió en el 89, sucedió después en el 99-2000 con la Alianza. Los primeros seis meses hubo denuncias acerca de la corrupción, varios de ellos que fueron llevados a este. i n c l u s i v e hubo arresto domiciliario de algunos. No sé si te acordás que el m e n e m e estuvo con arresto domiciliario, ¿no?、Mm. Eh, por cosas gravísimas, el tráfico de armas, la explosión en Río Tercero, todas esas cosas están probadas. Y Menem está vivito y coleando s u e l t o y senador. Y senador.、Eh, yo creo que la Argentina está en su momento de catarsis y de hipérbole.、Eh, cuando baje la espuma, vamos a ver qué queda de todo eso.、Eh, yo creo que van a quedar, que va a quedar mucha impunidad, que es a lo que estamos acostumbrados. Y sinceramente, no creo que este gobierno, más allá de lo retórico, Este busque profundizar en ese tema porque se involucraría el mismo y quedaría en tela de juicio o cuestionado también el propio gobierno. Lo muestran a d a m á s los Panamá Papers. ¿no? Nunca hemos logrado con Maristela e s v a m p a entregar a tiempo la tanda de las 11 de la mañana. Esto siempre es así. Maristela, muchas gracias como siempre por venir nada, acá a la tribu. Muchas gracias a ustedes. <ríe> Recomendamos el nuevo libro de Maristela: Debates latinoamericanos, Indianismo, Desarrollo, Dependencia y Populismo, recién salido del horno. Ya hablaremos más a fondo de este material.